Profetas, profetisas, agoreros, visionarios, maremotos, asteroides, epidemias, glaciaciones, tormentas solares. Algo es seguro: el mundo se acabará. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos una cita. Regresamos en 15 días en tu radio.com. Comienza la cuenta atrás. Send it.